Como alguien decía podemos cometer errores pero ese error si nos enfocan con la verdad yo creo que podemos corregirlos todo nos equivocamos estamos en una función pública los errores son humanos pero ya repetitivos los errores yo creo que ya son errores que, que no quisiéramos mencionar que apliquen todo lo que estamos hablando ahora y escucho la verdad, la verdad, la verdad la verdad para todo lado tiene que ser no esconder la información Porque la información de la del periodismo es creíble todavía todavía dice, a ver, ¿qué dice el periódico? ¿qué dice la tele? ¿qué dice la radio? pero si el periodismo, si el periodista o el El trabajador de la prensa se parcializa, miente y se descubre una cosa, ya no creemos. Ahí se rompe la credibilidad de todos los amigos. Y por uno, hay veces a todos lo bañan. Es importante también que se nos diga eso. Hablamos de la verdad, pues tenemos que decirnos la verdad. Es importante no esconder de nadie, ni de negros, ni de blancos, ni de rojos, ni de azules ni de los verdes por más que sea nuestro amigo al final de cuentas somos eh, vivimos en el mismo pueblo y creo que podemos de uno a otro cuestionándonos, observándonos nuestros errores podemos corregirlos